Amigos de la emisora, damos comienzo a un nuevo programa del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Eh hoy quiero comentar un poquito eh un proyecto que hay en, en el Parlamento presentado por el diputado del Peri en el mes de mayo y que eh, es un proyecto de ley para el uso seguro de plaguicidas en las zonas rurales y urbanas. Primero decir que bueno, el uso seguro de los plaguicidas en el mundo es el no uso de los mismos, es lo único seguro. La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados comenzó el tratamiento a mediados del mes pasado, eh por allí han pasado ya invit invitados en la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos del Uruguay, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, eh el Ministerio de Ambiente eh, o el Ministro de Ambiente, perdón, Adrián Peña, el ministro el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que serían afines al project, lógicamente, que son afines están todos enganchados en ese negocio. La iniciativa legislativa plantea la creación de un comité permanente de productos fitosanitarios. Su rol consistiría en mantener actualizada una lista de restricciones de uso de plaguicidas integrada por los principios activos cuestionados por su toxicidad. Los químicos que formen parte de la lista solo se podrán vender receta profesional otorgada por un ingeniero agrónomo responsable entre comillas esto. Cuando sabemos que la gran mayoría de los ingenieros agrónomos de este país están enganchados en el negocio y utilizan y venden y hacen lo que sea con todo tipo de plaguicidas, este ninguno cuestiona el envenenamiento sistemático al medio ambiente y a la salud de la gente de los plaguicidas. El comité también debe realizar inspecciones periódicas para controlar que no se utilicen principios activos que no estén permitidos y podrá imponer sanciones a personas físicas y o jurídicas que incumplan esta normativa. Estaría integrado, por igual cantidad de representantes, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente, es decir, los tres ministerios públicos que están enganchados del negocio, acá no se le da participación a los movimientos ambientales, a la sociedad civil, acá no podemos participar quienes estamos permanentemente pidiendo que se detenga el uso y abuso de plaguicidas, herbicidas y otros venenos en este país, no nos van a dejar, ni siquiera nos van a pedir opinión eso es seguro porque esto se trata nada más ni nada menos que de seguir permitiendo el uso y abuso de los plaguicidas herbicidas en este país, ya que es un gran negocio no solo para capitales nacionales, sino para las multinacionales y acá el gran capital no se toca. Las sanciones tendrían un carácter progresivo y marcarían a importadores, distribuidores, comercializadores y productores. Cuando el infractor no tenga antecedentes se le realizará una advertencia y si comete nuevamente la infracción se lo multará. Es decir, acá no hay sanciones que realmente o no se están planteando sanciones que realmente diga, bueno, mire señor, este, usted no puede usar esto. Su sanción es de una gravedad tal que lo obligue a usted a no utilizar esto, más una advertencia la guardan en el bolsillo y después la pierden, una multa, sin duda la pagan, no les importa acá las multas son muy bajas, eh la pagan y siguen utilizando ese tipo de herbicidas o o pesticidas o lo que sea. Caso de este médico argentino en en la zona de Carelón es que fumiga la soja transgénica que planta y bueno, lo han multado no sé cuántas veces, no importa, el tipo paga y sigue utilizando porque le da más ganancia a eso eh que pagar eh que que no pierde plata pagando eh en multas. Por eso decimos, acá no se toca el gran capital. Cuando se trate de infracciones graves o consideradas graves Hola, persona que sea reincidente de manera continua se dispondrá suspensión de 180 días hasta la suspensión definitiva de los registros, habilitaciones, autorizaciones o permisos para el ejercicio de su actividad respectiva. Esto es lo que plantea la ley. Se establece que los daños y perjuicios que se causen a personas, tanto físicas como jurídicas por la aplicación del producto de productos prohibidos por norma, deberán ser resarcidos económicamente independientemente de otras sanciones impuestas. Esto es puro bla bla, como dice una una vieja canción, mucho bla bla compañero, porque viendo quiénes están enganchados en este en este negocio y viendo quiénes van a ser los que supuestamente entre comillas van a controlar esta ley que se plantea en el Parlamento y sabiendo y viendo de dónde viene esa ley y por quién fue presentada esa ley, sabemos perfectamente que aquí no se va a tocar para nada el uso y abuso de plaguicidas o herbicidas en este país. Así está trabajando este Parlamento en contra del medio ambiente. Y lo dijimos más de una vez, ha pedido del propio Peña, el ministro de Ambiente, el gobierno nacional del presidente por decreto eliminó una ley que eh, evitaba el ingreso de productos altamente nocivos para el ambiente y bueno, eso pasó hace ya bastante tiempo y ahora aparece esta ley que va a ser una acusa muy tenue, muy por arriba, nada más que para decirnos miren lo que estamos haciendo, miren cómo estamos trabajando, miren lo lo que estamos llevando adelante para protección del medio ambiente y la salud. Mentiras. Mentiras, no están protegiendo nada ni están haciendo absolutamente nada para proteger el ambiente y la salud de la gente. Al contrario, están dándole más ganancias a las multinacionales y a aquellos que eh están llenando sus bolsillos producto de el envenenamiento sistemático del ambiente y de las personas en este país. Prueba de ello es que eh ahora que tener un una receta de un ingeniero agrónomo que por supuesto la va a cobrar, eh, es más recaudación para su bolsillo y como dije antes la mayoría de los ingenieros agrónomos en este país están a favor o no ponen en tela de juicio, mejor dicho, para nada el uso de plaguicidas y herbicidas en el Uruguay. Dentro del de, proyecto se expresa que los ingredientes activos de los plaguicidas utilizados para la producción de alimentos destinados al consumo interno o la exportación, la producción agropecuaria en general, los ambientes urbanos, deben estar aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y por el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea. También se propone como obligatorio la rotulación de los envases de los productos con la etiqueta VENENO. Eso ya hay una ley en este país que es la ley que no se cumple, que no se cumple, como tampoco se va a cumplir esta, porque tengamos en cuenta que tanto la EPA como eh, el Comité Permanente de Productos Sanitarios de la Universidad, la Unión Europea ya tiene prohibido muchísimos de los productos que acá en Uruguay están absolutamente liberados a la utilización de toda la población cualquiera que quiera hacerlo. La medida debe ser acompañada por una campaña nacional de concientización sobre la importancia de la correcta utilización de plaguicidas. La mejor utilización de un plaguicida es no utilizarlo, que esté prohibido en este país. Y esa medida La campaña nacional está a cargo va a estar a cargo el Ministerio de Salud Pública. Seguimos con el verso y el cuento. El problema no es solamente los ingenieros agrónomos y los productores, también hay un problema de los consumidores y la población en general. Consumimos cosas de las cuales ni siquiera sabemos qué tienen y a muchas veces ni siquiera nos interesa lo que tiene, vamos los usamos porque es más fácil que hacer un uso responsable de la tierra y del ambiente en general. Los productos que están prohibidos en países del primer mundo se venden acá, se venden en Uruguay y se venden libremente. La solución no es que se venda bajo receta, la solución es lisa y llanamente prohibirlos, prohibirlos. Quienes controlan fueron vendedores de agroquímicos o dejan el cargo y vuelven a la venta de agroquímicos. Hay un juego de intereses. Esto lo explicaba el el, el propio diputado del PEI quien presentó el proyecto y es así, eso es así y sigue siendo así. Sigue siendo así. Hoy tenemos vendedores de agroquímicos y y gente vinculada a la venta de agroquímicos insertados en el gobierno y principalmente en el Ministerio de Ambiente. Hay varios y y con más tiempo puedo dar nombres y cuáles serán sus empresas. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y vamos a seguir en la próxima desarrollando este proyecto presentado en el Parlamento en el cual para nosotros no es más que otro bla bla compañero. Será hasta la próxima, amigos.